Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un equipo de científicos sin ánimo de lucro ha hecho un estudio con resultados más que alarmantes. El 95% de los alimentos para PBS contienen productos tóxicos. Además, como consecuencia de su ingesta repetida, Pueden perder hasta el 11% de su cociente intelectual. Pues este es el mundo que hemos criado. Algunos dirán que estos son fallos del sistema, pero el servidor piensa que no son fallos del sistema, sino que es el sistema el que falla. El sistema dice que es mejor que los niños enfermen a que enferme el propio sistema. Esto es lo que tenemos, ¿eh? no podemos elegir. El veneno nos tiene que saber bien y si nos sabe mal, nos aguantamos. Es el sistema.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 en Twitter, estamos con Almadilla Rosaventos, Almadilla Rosaventos atención, muy importante esta noche Almadilla Rosaventos eh, porque tenemos un invitado o una invitada muy especial espectacular, única por primera vez en la historia de la radio ya está aquí con nosotros preside la mesa, se llama Nefer por primera vez en un estudio de radio una momia tiene 4.000 años, viene de Egipto, del Lusor, tiene 4.000 años de edad, insistimos, se llama Nefer, está aquí con nosotros en los estudios de Onda Cero en La Rosa de los Vientos. Y con imágenes que podéis seguir en redes digitales con Almadilla Rosa Vientos. ahí está Nefer, la imagen de Nefer, va a ser espectacular el despliegue de esta noche. Una noche en la que también os vamos a hablar de la Red Avispa. Y de la Red Avispa os hablamos en materia reservada, nos vamos a Cuba, hablamos en despiadaje y lo hacemos como siempre con Fernando Rueda. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches Bruno, buenas noches Nefer. Los reyes han estado Qué en guapa, Cuba... ¿eh? A mí me mola. Eh, está, eh, está jovencísima. Y tiene unos, una caidita de ojos. De, sí, vamos sí, de, sí, sí. Que, bueno. Cuatro lo... mil años nos contempla. Cuatro ¿no? mil años, lo que habrá visto. Pero no la ves ahí de amorrete, ¿eh? de lejos. <risa> Los reyes han estado en Cuba lanzando un brindis a la democracia y una puya al intervencionismo estadounidense mientras esperamos el estreno de la película La Red Avispa, protagonizada por Penélope Cruz, Y rodada en la isla. Una historia que ha desatado la polémica sobre el espionaje cubano en Estados Unidos. Hablaremos de ella y del espionaje de los americanos a los Castro. Sin olvidarnos de la expulsión de una, una, alto cargo del actual gobierno socialista español que fue expulsada de Cuba por intentar llevar la democracia. En un ratito. ¡Ah! En un programa en el que tendremos además Eureka Comado Martínez y eh, nos hablará de gente de 110 años, sí, 110 años, eh, los supercentenarios, eh, cuál es su secreto? Hoy lo vamos a saber, Comado Martínez, en eh, Eureka también conoceremos algo más sobre el mundo del cine, la actualidad, eh, con José Manuel Escribano, en su callejón nos iremos al Amazonas, el mundo bizarro, y conoceremos una nueva de las señales En del fin del mundo. Y conoceremos también algo más sobre los espíritus agresivos en el Círculo Secreto con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Espíritus agresivos? Sí. ¿Entidades o lo que sea? Agresivos? Sí, de hecho es una, es una creencia que viene de muy antiguo, de la época sumeria y también del antiguo Egipto, haciendo honores a la invitada que tenemos hoy aquí de hecho en el, en el antiguo Egipto existía esa, esa creencia de que los espíritus podían vengarse del mal que le habían hecho en vida a ciertas personas apareciéndose ante ellos después de muertos y haciéndole todo tipo de maldades hay que pasar por el ritual de la maldición ¿eh? tener cuidadín bien Por supuesto, también esta noche, como siempre, pistas eh, para conocer cuál es el personaje oculto de esta noche. Y atención, importante también es señalar, con Almadía Rosaventos se va a ver el vídeo, se está viendo el vídeo de la presencia de Nefer en nuestros estudios en Contacero, Silvia Casasola. Sí, yo no sé si a Nefer le gustaba o está muy preocupada por la moda, porque hay que sacar las carteras, que la cosa va de moda y de vender eh, prendas muy especiales en subasta. Así que os digo, son personajes famosos cuyas chaquetas... Las quiere tanto la gente que pasa y pagan, bueno, cifras escalofriantes. ¿De quién estamos hablando? Las tres opciones que os voy a dar. Si ¿Sí creó su propio estilo de modas opción 1, Michael Jackson. Opción 2, Kurko Bain. Opción 3, Prince. Ya sabéis que tenéis en Almohadilla Rosa Vientos en Twitter o en el correo 0.es Decidnos cuál de los tres y bueno, pues entre todos haremos que también participe Nefer a ver si consigue acertar. Mucha suerte a todos los rosaventeros Y dentro de unos instantes Ahí está el vídeo con la presencia de Nefer Cuatro mil años nos contemplan Vamos a escuchar una entrevista más que especial Aquí en La Rosa de los Vientos En la una y nueve minutos Almodilla Rosa Vientos <risa>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 Sí, pero más deterioradas. Yo una tan perfecta, además con eh, unos en rasgos... En radio está estupenda, ¿eh? Hombre... Está... está. Como si interprete la pregunta, digo, que, que se conserva estupendamente, no? Hombre, yo ya la sé... La cabeza y qué es lo que tenemos aquí, ¿no? No, si sí, yo ya sé que tú le has puesto ojitos, pero sí. ella ten en cuenta que tiene muchos pretendientes ahora claro. mismo. Pero sí, así, ya, ya, ya por edad o se tiene experiencia y dice, este no, este no, este no. Es muy exigente, Nefer, es muy <risa> exigente. Además está muy bien acompañada con nuestro invitado y yo creo que se lo pone muy difícil. Habría que preguntar, ¿ha traído DNI?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 Y entonces me contactó una persona un día en el hotel... ...y me dijo, usted tal, tal, tal... ...pues mire, nosotros le proponemos esto, esto... ...porque no todo el mundo lo hacemos... ...pero bueno, sabemos usted, tal... ...y dije, yo encantado, vámonos... Vine a buscarme al día siguiente... ...me fui a una casa, un, a una casa mata... ...muy antigua... ...entramos abren el portal, entras, entras al, al parking... ...llega un señor, me atiende, entramos dentro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 Nosotros estamos aquí desde la Iglesia mm. de, de, de Jesucristo, tenemos do, dos mil años, pero los egiptos llevaban tres mil años. Sí, sí, sí, es sí. una civilización claro, con tantísimo tiempo claro, que dices, ¿cómo se mantuvo? Pues se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo man y, y encima...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 con la momificación y después después la puedo ver ahora uh -huh. 3.500 años eh, después sigue exactamente igual o parecido eh, gracias a esos a ese, sea, vendajes, a ese proceso, pero es que se perciben he dicho, el pelo, el cabello rubio y los dientes perfectamente también eh, están, ¿no? están bastante bien el pelo rubio hace poco me dijo un, debajo de las un, vendas un, un médico eh, patólico forense de que no era rubio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 Y, y bueno, al final... Al final entonces, tú te trom... decías esperar, pero dabas el azafre. Claro, ah, claro, claro. claro. claro. Y, y al final, pues tuve la suerte de que ya dejó de pujar. Yo me decía que no puje, que no puje. <risa> no puje". Es, <risa> es que cada puja eran 20.000 euros. O sea, mal, no, claro que es que... Eh, Vicente le maldecías, que no, que no. <risa> Cuando eh, te la trajiste a España, mm. eh, no tiene que ser nada fácil, pienso yo, ¿eh? Mm. eh si es complicado, cualquier cosa está...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 ojalá voy a ver, yo cuando lo digo esto, esto mí. ¿Y la datación de esas <risa> piezas de terracota tan estupendas? Pues escupendas? entre los siglos VI y IV antes De Cristo. De hecho, eh, si me permitís, puedo... Claro. Eh, pues eh, en el estanque que tengo en Feria uh -huh. he intentado hacer tres módulos diferentes. El primer módulo, que tiene que ver con Nefer, y con todo lo que lo el mundo fue en el egipcio. El segundo módulo, que tiene es un paseo a lo largo de la historia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 Está, hay un precio de mercado es normal, pero es como es todos normal, sabéis claro. está en la oferta y la demanda yo por ejemplo cuando escucho por la televisión de que se ha subastado un cuadro en 30 millones de euros yo es que me lo dan y yo no lo quiero ni regalar pero no pero mejor es porque no entiendo de eso yo imagino, ¿cuál es el, el valor que le dé cada uno? para, para pues ser? en el arte hay un, hay un baremo que podemos aproximarse un poquito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 Sí. Nefer, nada de hecho, nada de hecho, la organización me ha pedido, uh -huh. porque seguramente al, le han dado mucha publicidad, salió en todos los medios, en en, en, en, en la prensa, y ya hay gente que se ha puesto en contacto con la directora de Feria Arte, porque mucha gente quiere verla. Claro. Entonces, yo les he dicho, mira, si hace falta cederla para hacer un día, un, un día de puertas abiertas, para que los la puedan ver, yo yo encantado a mí ¿qué es que va a ser feliz de que la gente la vea claro, Hombre, claro, no me no, no, es que es una oportunidad única claro. además y oportunidad única la que nos has empruntado esta noche trayendo aquí contigo a Nefer, Vicente Jiménez mil gracias por estar con nosotros y si me permitís, tengo, claro. ¿tú más, permitís pues Nefer de aquí volverá para Málaga e invito a todas aquellas personas que no han tenido oportunidad de verla aquí, aquí, aquí en Madrid en feriarte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 Con toda rapidez, más eh, imposible está el video resumen de esta entrevista que hemos mantenido con Nefer, con una momia, una momia en la Rosa de los Vientos. Ese vídeo resumen de un minuto lo ha colocado hace un momento Javier Sevillano, el auténtico héroe de tener la cabeza de esa momia de Nefer en nuestro programa. Lo ha colocado en el perfil de Rosavientos, de la Rosa de los Vientos. En Twitter también con Almadilla Rosavientos le hemos retuiteado. Ahí está esa imagen, ese vídeo, un minuto, un resumen, y luego en la página web la tendréis entera. La entrevista que acabamos de mantener con Vicente Martínez eh, junto a la momia, junto a Nefer. El Onda Cero, la rosa de los vientos. Materia reservada 2.0. ...del espionaje... ...esta noche con Fernando Roda, Fernando muy buenas buenas, pasamos de momia a momia y quiero justo estaba pensando justo estaba pensando que esta noche hablamos de Castro ¿Me y digo jolín es, es que me has quitado el peso yo bueno yo creo que lo hemos compartido con mucha gente ¿eh? sí, sí, sí, porque sí, cuando decíamos y anunciábamos en basar en el programa una momia la gente decía personas así mayores gente que falleció no yo que no hay metáfora es una momia Sí, real, una momia real, real. una momia egipcia, cuatro mil años nos contemplan, bueno, tres mil quinientos, cuatro mil año arriba, año abajo, unos poquitos, eh, espectacular el tener un amo. Sí, ¿eh? sí, sí, sí, sí, sí, sí. A mí me ha encantado, la verdad. La verdad, y yo, yo creo que a ti te miraba con unos ojos especiales. Ya sí, te sí, lo digo, sí, Bruno. Sí. No sé si tú viviste sí, en la etapa de la Amenofis lista. o se, una cosa se así. Le, se, se le notaban las vendas. Sí. <risa> <risa> ¡Qué historia! Bueno, ¿y qué historia esta que vamos a contar ahora? Vamos a llamarle Reza pero tiene mucho más. Sí, sí, sí, sí. Es que fíjate que esta semana nos hemos, en, eh, nos hemos encontrado con que el, el rey Felipe ha estado, eh, con la reina Leticia, han estado en Cuba... Y, bueno, aparte de lanzar esos, esos mensajes que hemos dicho antes, que está bastante bien, la verdad, recordar los derechos humanos, pero al mismo tiempo recordar también a Estados Unidos que, que los países son, los, son autónomos para hacer lo que, lo que quieran, eh, el hecho es que al final le ha recibido Raúl Castro. Este, este, Raúl Castro es la, la representación un poco que con sus 88 años, un poco de los eh, 50 últimos años de, del mandato de que ha habido en, en Cuba. ¿no? Y ahí, eh, en estos años, Cuba ha sido el país, uno de los países con el mayor eh, nivel de eh, espionaje que cualquiera pueda imaginar espionaje de cara adentro y espionaje de cara afuera es decir eh, cuba ha tenido eh, enemigos y esos, los enemigos más directos, han procedido siempre de Estados Unidos. Pero no solamente ha estado, han procedido de Estados Unidos de por los ataques, ya sabéis, todo que lo hemos mencionado muchas veces en todos estos 22 años de la Rosa de los Vientos, sí. hemos hablado de todos los intentos de matar a, a Fidel Castro. Dos o tres sino, más, más, ¿no? Dos, sí, tres, eh, dos o trescientos o sí, sí, sí o, ¿no? o, o tres mil, o tres mil, es mil es sí, no. sí sí no sí, como ideas que... eh, eh, muchas más de eh, bueno eh, como ideas pues joder, Inés, te, había informes, o, informes o tres millones correa, de, sí sí, sí, sí, sí, sí. Pues, pero intentos digamos eh, elaborados entre comillas seiscientos y pico ¿no? creo no. que eran Yo creo que creo, sí, eh. Llevado, llevados a cabo... No había llevados más... a cabo ninguno. No, no, pensando. llevados a cabo, no, no no con suerte, pero más de 50. Ah, sí, sí, que... Y luego los otros estaban en los no planes... está mal, ¿eh? Eso está muy bien, sí. No, pero fijaros, eran los americanos, pero luego en Estados Unidos había otros enemigos. Y esos otros enemigos para la isla eran los, eh, los, los, los cubanos que huyeron de Cuba... En su, ...cuando cayó la dictadura o en los años posteriores y que eh, bueno, los emigrantes se dedicaron a luchar contra, contra ellos. Hasta tal punto que eh, Cuba lo que hizo fue montar una red de espías en, eh, en Miami para tratar de controlar a toda esta eh, comunidad... Y esto es lo que da origen a la película que de decías antes, Bruno, la película La Red Avispa. Una película que cuenta con... Eh, esperaremos a ver qué dice nuestro eh, escribano, no, que es del que todos nos fiamos. Pero en esa película eh, protagonizada por Penélope Cruz, en la que están actores como Gael García Bernal, o Leonardo Esbaraglia, o Ana de Armas... Eh, lo que se hace es una película sobre esta red de espías que se asienta en, en, en Miami y que se dedica a, a, espiar, y a espiar y a luchar contra la, los opositores a, a Castro. Sobre la película, antes de que entremos en la historia, sí quiero decir que lleva una polémica de narices. Y lleva una polémica de narices porque los propios... Eh, asociaciones anticastristas la han catalogado de que glorifica a los criminales, de que da una versión parcial de los hechos de que ignora eh, los muertos por culpa de sus acciones incluso Zue Valdés la, la escritora exiliada cubana Nacionalidad española dice que es una cinta de propaganda y tal cuando el director Olivera Sayas La, es, explica algo que es la con, el contrapunto de estas opiniones dice es, es una historia bien que alguno pensara que es una película no es política, es una película se tendrá de reflejar las cosas hay ¿sí? como el director quiere claro. la... y a veces la gente piensa diferente a uno claro no por eso, por eso hay que contar la, las cosas ellos ven eh, esa historia es verdad que, el libro, que está basada en un libro que, digamos, que está a favor de los cinco cubanos, que ahora vamos a contar un poco su historia, eh, y Oliviera Sayas dice que eran un grupo de espías que trataban de parar la actividad de grupos terroristas en Estados Unidos, y que Estados Unidos, en lugar de arrestar a, a los que hacían terrorismo desde Miami contra la isla, detiene a los que tratan de pararlo. El hecho es que ellos eh, han contado una historia que veremos o que tendremos la oportunidad de ver y con, con un matiz que, eh, que también me gustaría incluir, y es que Penélope Cruz dice que cuando estuvieron grabando, que bueno, que estuvo fenomenal y tal, porque aquello, La Habana es eh, maravilloso, yo tuve la suerte de estar en La Habana cuando estaba Fidel Castro que es, y, eh, y fui a fumar puro, bueno, que ya es la repea ¿eh? ¿no? eh. claro, imaginaros, ¿no? pero bueno, el hecho es que, eh, que Penélope Cruz contaba Que bueno, que ella no se sintió perseguida en ningún momento, pero que eh, se dio cuenta de que realmente la gente no hablaba, que la gente todavía tiene, mm. tiene ese, ese ese miedo, ese miedo a, a esa falta de confianza y tal, y que bueno, que se veía claramente que les dejaron grabar, que decir que esto ya es una, una cosa excepcional, le dejaron grabar la película, pero luego, bueno, pues que el G2, el Servicio Secreto Cubano, pues estuvo ahí eh, controlándoles, ¿no? El G2, es el Servicio Secreto Cubano, eh, vamos a dar algunas eh, pautas eh, para conocer un poquito... Porque es uno de esos servicios secretos eh, que dicen que funciona muy bien precisamente porque es eh, para mantener el poder durante tanto tiempo hay que coaccionar mucho y hace falta un servicio secreto muy potente y muy poderoso y muy influyente. Sí, eh, yo... Diría que el, hace unas semanas estuvimos hablando de la Stasi en Alemania Oriental, contando unas historias absolutamente alucinantes. Yo creo que el G2 ha sido durante muchos años una especie también de... de de, de eh, Stasi eh, controlando a su gente. Solamente que allí no, no había muros, ¿no? Entonces, al no haber muros, la gente eh, siempre ha podido y es imposible evitarlo, siempre ha podido huir y hacia dónde huía? La gente hacia lo que tenían más, más cerca y eso que tenían más cerca era, era la costa de Miami. Además con buen tiempo en balsas, por eso le llamaban balseros, ¿no? Sí, sí, sí. En balsas es que llegabas, es decir que es que es, era absolutamente absolutamente sencillo. Por eso el G2 cuando Cuando se da cuenta de cómo está la, la situación, lo que hace eh, es eh, intentar pelear con, con, mmm, con la gente que está en Miami. En, en Miami hay muchas asociaciones que son muy guerreras. Una en concreto era Hermanos al Rescate que hacían una misión humanitaria, que era ayudar a los balseros eh, que, que se jugaban la vida, porque muchos morían. Pero también luego hacían otras cosas, como, por ejemplo, tenían unos, avio unos aviones en los cuales eh, divisaban, eran para divisar eh, a, a los balseros, pero luego lo que hacían es que, eh, en en estamos hablando de, de principios de los años eh, 90, bueno, pues en, en realidad traspasaban el cielo aéreo cubano entraban y algunas veces incluso se atrevían a tirar octavillas ¿no? de, de, de respeto a los derechos humanos y tal ¿no? y ya digamos que ahí y esto está demostrado en, eh, en, en, al menos en, en 20 ocasiones a estos eh, años 90 violaban el espacio aéreo entonces qué es lo que hacen mandan montan una operación ¿no? eh, montan una operación que se llama eh, la red avispa que era un grupo de espías en esos grupos de espías todos ellos se hacen pasar por simpatizantes eh, del movimiento anticastrista, es decir, odian a Fidel Castro y se unen allí, ¿no? Eh, gente que, que por ejemplo René González Eh, bueno, pues robió, era piloto y roba una avioneta cerca de La Habana y se va allí, él roba entre comillas ¿no? y se va allí que, donde curiosamente ya han escapado eh, su esposa Olga Salanueva y su hija ¿no? con lo cual él allí eh, hace un reencuentro familiar y, y bueno y, y, ¿y él qué hace? bueno pues obviamente empieza a ayudar se mueven en la colonia cubana y se mueven en la colonia cubana eh, con otros que Están ahí, que son Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Lavaniño y Fernando González, que son los cinco integrantes propiamente de esa red. Eh, avispa, hay un sexto integrante, otro espía que se llama Juan Pablo Roque que también eh, hace lo mismo solamente que este se va a Nado eh, hacia Guantánamo, luego hace a, allí, y este, tiene, es, este es más complicado porque este eh, tiene un primo allí que es eh, agente del FBI y entonces cuando llega eh, le acoge, que bien, que bien y se convierte en confidente del FBI ¿en confidente para qué? Para espiar a hermanos al rescate. Y, y entonces espía a hermanos al rescate y le pasa la información a, al FBI para que actúe contra hermanos al rescate. Y a veces él es el que les calienta hermanos en rescate para que, para que eh, actúe. Bueno, el... Incluso llega a casarse, se casa con Ana Margarita Martínez porque se enamora, él está divorciado, se enamora de ella, tiene una hija y, y no, es, ella piensa que es un exiliado y tal, todo estupendo, todo fenomenal. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues ocurre pues, lo que tiene que ocurrir, que llega un momento... El, eh, en el año 1996 creo que es en el que eh, en el que el 24 de febrero del 96 bueno él desaparece de, de miami y curiosamente da, eh, eh, había promovido que eh, los hermanos al rescate hicieran un, un, un su, se saltaran digamos las normas cubanas y eh, las dos avionetas de hermanos al rescate ese 24 de febrero inducidas por él. ...traspasan eh, según una versión el, el cielo aéreo cubano... ...según otras están en, en espacio aéreo internacional... ...el hecho es que eh, cazas cubanos la, ya hartos de, de que se salten las normas... Psh, ...se los cepillan, ¿no? A partir de ahí ya se pone todo el tema muy nervioso... ...y entonces es cuando interviene eh, eh, finalmente el, el FBI... ...que detiene a toda la red el, en, en septiembre de 1998... ...pero curiosamente... Parte de la información que ellos, para detenerlo, ¿quién la consigue? Un espía cubano que vive en La Habana y que trabaja para la CIA. Vale. Que les informa de, de esta red. El hecho es que los detienen a, a, a todos eh, y, bueno, pues eh, les, hay juicios tal, eh, unos 15 años, otros cadena perpetua. Eh, Algunos tienen que cumplir necesariamente los, los 15 años de, de pena, hay distintas versiones, se convierten en héroes, en Cuba se convierten en héroes porque dicen que, que estaban peleando contra los anticastristas y que es muy importante. Bueno, el gobierno de Estados Unidos y el juez dice que no, que son espías, que tienen que ver con el, la muerte de los, de los pilotos de los hermanos al rescate, etcétera, etcétera y eh, dos de ellos, René González y Fernando González, son liberados cuando han acabado su condena. Pero lo, quedan tres prisioneros, de los cinco que detienen, quedan tres en prisión. ¿Y cómo, qué son? Bueno, pues Obama, en, mil, en el año 2014, que él es el que da el paso ese de vamos a acabar ya de una puñetera vez con esta mm. relación de mierda que tenemos entre Cuba y Estados Unidos y tal... ...y están ahora en ese tipo de relaciones otra vez con Trump... ...pero bueno, en aquel momento... ...y previamente hacen lo que se hace en la Guerra Fría... ...que es intercambio de prisioneros... ...y entonces Estados Unidos, Cuba dice... ...yo quiero a los tres de la red avispa... ...y Estados Unidos dice... ...yo quiero a Roland Serraf... ...el que delató a, a los de la red avispa... ...que ya le pillaron en Cuba... ...más luego a un empresario Alan Gross... ...que estaba haciendo una cosa que la verdad no sé por qué se cabrearon, porque lo que pretendía instalar era una especie de internet en la isla sin que se enterara el gobierno cubano, ¿no? Y le pillaron con el carrito del, del helado, pero bueno, hicieron el intercambio. Pero, y, pero sí, dar un detalle último. Ana Margarita, la, la que eh, se casó con Juan Carlos Roque, mmm, presentó denuncia contra él. Dijo que que se había sentido violada, dijo que se había sentido torturada, que ella era, había tenido los efectos de terrorismo. ¡Sss! El juez le dio una indemnización de 27,6 millones de dólares ¡Joder! que procedieron de los fondos que estaban embargados del gobierno. Desde entonces bueno. hay un anuncio que dice, casi sí con un espía. Le indemnizarán claro, bien. Claro después entre las noticias entre las 12 contamos más cosas no sale espionaje en Cuba el g2 y la reza avispa y muchas otras cosas y la, el alto cargo del gobierno español bueno, muchas, claro, que espió claro. y le echaron de Cuba por espía eso será insistimos en la siguiente hora del programa ahora las noticias segunda cero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 Dos y seis minutos un nuevo tramo de la Rosa de los vientos un tramo en el que tendremos eh, todavía más eh, reza avispa espionaje en Cuba en materia reservada con Fernando rueda también tendremos el círculo secreto vamos a hablar eh, de espíritus agresivos con Miguel eh, Pedrero todavía insistimos unos minutos más hablando de la Reza avispa en materia reservada con Fernando rueda protagonista Fidel Castro el cross, el espionaje los enemigos no eran los de fuera sino que eran los de dentro Sí, hemos hablado al principio de que eh, Estados Unidos intentó de todas las formas posibles acabar con Fidel Castro eso lo demuestran los papeles desclasificados es decir, no, no es un sentido conspiranoico de las cosas eh, pero hay una de, un, un, uno de los intentos que llevaron a cabo que no eh, ha quedado Eh, suficientemente explicado y sobre todo no se ha hablado mucho de ello y esto es la eh, que se habló en su momento de la vinculación de Fidel Castro con el narcotráfico la DEA de hecho eh, eh, había detectado eh, en la segunda mitad de los años una red de tráfico de drogas en la cual eh, participaban altos mandos militares de la máxima confianza de Castro es decir, no era gente eh, que pasara por allí sino era gente de su, de, que había estado con él que había peleado con él de hecho, eh, el máximo exponente de esta red era el coronel Antonio de la Guardia que era el jefe del departamento MC del Ministerio del Interior Cubano que era un departamento creado para tratar de evadir el embargo de Estados Unidos. Es decir, ellos lo que hacían era buscar por todo el mundo los productos que necesitaban para eh, conseguirlos y llevarlos a la isla. Por ejemplo, en marzo de 1989, Antonio de la Guardia estuvo en Madrid y eh, estu fue seguido, ...por el Servicio Secreto Español... ...y de, que detectó... ...que intentaba conseguir ordenadores... ...y equipos de comunicación... ...de esos que no podían... Eh, ...nadie venderles a Cuba... ...pero que ellos estaban intentando comprarlos en España... ...para eh, llevárselos para allí... ...bueno pues... ...poco tiempo después... ...en marzo llegó... a ...regresó a Cuba y en España se quedaron alucinados porque fue eh, detenido en La Habana, junto al general Arnaldo Ochoa, otro hombre de superconfianza de Fidel Castro, y sus ayudantes Jorge Martínez y Amado Padrón. Bueno, mmm, se les acusó y se les juzgó. ¿De qué? De utilizar esa red para tratar de, de conseguir productos que eh, estaban dentro del embargo de Estados Unidos, y utilizar esa red para traficar con drogas procedentes de Colombia es decir, estaban vinculados con los cárteles les juzgaron les juzgaron. y el 13 de junio de 1989 les ejecutaron, los ejecutaron unos consideraron que Castro había estirpado un cáncer y que había limpiado la gente de traidores, otros entre ellos los estadounidenses si fue la versión que más es se extendió por todo el mundo es que los había matado para salvar su propio cuello porque si lo hubieran vinculado con el narcotráfico habría sido eh, mm. tremendo os recuerdo que Estados Unidos invadió oh, Panamá eh, porque el, el presidente eh, era un narcotraficante ¿no? sí, y, y también Bueno, se puede hablar también de las oscuridades que tiene en la historia del narcotráfico, la CIA, la DEA, bobo, y los aviones en Miami, ¿eh? los, sí, sí, oh, sí, sí, sí. que se tu podían llegar a utilizar para eso. No digo que se utilizaran, podían llegarse a utilizar para eso. Y hay, yo qué sé, unas dos, tres o cuatro millones de fuentes que hablan de ese tema. Sí, Pero sí, sol sí. solamente eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. España y Cuba, la relación en el mundo del espionaje... ¿Nos espiaba el G2? ¿Espiábamos al G2? Pues claro, el G2, el Servicio Secreto Cubano, trabaja interiormente para evitar que se les eh, espíen. La historia eh, que, que os voy a contar eh, tiene su final, empecemos por el final, en marzo de 2009. El general Delgado, jefe del Servicio Secreto Cubano, ...telefonea al... Eh, ...ministro de Asuntos Exteriores Español... ...Miguel Ángel Moratinos... ...le anuncia que va a expulsar... ...a tres agentes españoles... ...destinados en la isla... ...atención, por intentar promover... ...un cambio de régimen... ...de los tres agentes... ...uno es una mujer... ...que se llama Esperanza Casteleiro... ...que había sido... ...hasta un año antes... ...secretaria general... Del, del cni y que m, al salir de ese destino pidió Cuba y se eh, mandó y la mandaron a Cuba y que hoy es la jefa de gabinete de la ministra de defensa Margarita Robles aquí la duda es fue realmente entramos en lo mismo de antes fue realmente que m, estaban intentando acabar con el régimen o fue una invención de los cubanos la historia eh, comienza con la llegada de, de esperanza a castelleiro allí y eh, la captación de un de un colaborador digamos que se llamaba Conrado Hernández que era tenía nacionalidad cubana y nacionalidad española y eh, era consejero de colaboraba con la consejería de industria vasca y con una sociedad cubana este eh, Conrado que vivía toda su vida en, en la isla, tenía una relación desde la infancia con Carlos Laje, que era el consejo, era el secretario del Consejo de Ministros de Cuba. Carlos Laje era una joven promesa, tenía 58 años. La joven promesa, eh, ya sabéis cómo funciona Cuba que, con el tema de la edad, la joven promesa además era íntimo amigo de otro de otra de las promesas, que era Felipe Pérez Roque, que era el ministro de Asuntos Exteriores. Ellos habían inducido a algunas eh, modernizaciones económicas, habían, estaban poquito a poquito introduciendo algo de novedades en el, en el régimen. y Poco a poco, por Raúl Castro y todas las momias que del, de en aquel momento Do, eh, bueno, pues les dejaban hacer algunas cosas ¿Pero a, qué fue lo que pasó? ¿A Raúl no eh, ha habido ninguna información De que hayan intentado también eh, eliminarle como no, su no, hermano? No, no, no, no, no. Eh, A Raúl no sé si en alguna de las de su hermano lo... lo ...lo incluyeron... ...es que Raúl era el segundo... ...el quien interesaba a quitar era, era a, a Fidel... ...bueno el hecho es que... El, ...el servicio secreto cubano... ...el G2 pues espiaba a los españoles... ...y de hecho tuvieron una grabación... ...que les hicieron en una comida... ...en la cual estaba Conrado Hernández... ...comiendo con Esperanza castelleiro ...y con otro agente del CNI... ...bueno eh, el, el juego fue el siguiente... Eh, Tenía una, una finca, con Conrado Hernández, a la que eh, iban eh, periódicamente a tomar unas copas, y más de una copa, y, y más de dos, y más de tres, y más de cuatro, y más de cinco. Eh, me imagino que sería con un puro y con Ron, uh -huh. eh, Carlos Baje y Felipe Pérez Roque. El, el, el, el CNI le entregó supuestamente a Conrado Hernández un sistema de grabación para grabar esas conversaciones en las cuales, eh, bueno, pues ya a la sexta copa, pues eh, hablaban eh, como él, hablaban de, de, de Raúl Castro y de todos los estos como momias y los ponían ahí. Posiblemente en, en Cuba todo el mundo habla de, de sus gobernantes de esa forma, pero claro, eh, dicho por altos cargos del. ...del gobierno y, y, en, y bueno, aislado en una en la cinta era, era tremendo. Lo que no se sabe, la verdad, es que sí. Eh, es que tenía también el G2 mi, eh, puestos los micrófonos en, en la casa de Conrado Hernández... ...o si fue el propio Conrado Hernández quien colaboró. El hecho fue que amparándose en todo esto eh, llevaron a cabo un, una limpieza étnica en, en Cuba. Y entonces... El día 14 de febrero de 2009, Hernández fue detenido en el aeropuerto cuando se dirigía a Bilbao. El 3 de marzo, eh, unos días después, Laje y Pérez Roque fueron cesados eh, de sus cargos. Eh, se filtró a la prensa una filtración interesada del Servicio Secreto Cubano, del general Delgado, diciendo que eh, los tres estaban vinculados al CNI, que los había corrompido. Por lo tanto, eh, se quitaron de en medio al esto. Aquí hay dos versiones, eh, porque Delgado llamó al ministro Moratinos a decírselo. Una era la que él le dijo, ¿no? Eh, han intentado cambiar el régimen y, por lo tanto, les expulsamos. Otra versión eh, es la que hay de cuando el ministro Moratinos llamó al director del CNI, Alberto Said Y Alberto Said lo negó rotundamente. De alguna forma, lo que le dijo es, estos quieren eh, cargarse a Laje y a Pérez Roque y entonces no han encontrado otra forma mejor que acusarnos a nosotros de intentar corromperlos, lo cual no es eh, cierto. Algo de esto debía haber también porque Alberto Sainz intentó ponerse en contacto con el general Delgado y el general Delgado no se le puso al teléfono en ningún momento. Total. Que nos queda la duda. Si, de si eh, Esperanza Casteleiro y su gente en Cuba intentó eh, cambiar el régimen o eh, fueron el pretexto para que el régimen, eh, los más avanzados del régimen eh, no triunfaran. La red Zavispa y todo lo que tiene que ver con ese espionaje en España, en Estados Unidos, en Cuba... Muchas hay cosas, hay mucha información. Ahora llega esta historia del cine que dará muchísimo que hablar, eh, discusión polémica, pero ¿por qué? Eh, simplemente se cuenta una historia y nos hacemos eco. Hay que verla y luego decir a favor. ¿La habrá cuando? licencias de guión también. Claro. Claro. Fernando, tiramos de la manta un poquito. Bueno, sí, sí ya verás. hablamos de la huida de un personaje antes de que la policía le detuviera para extraditarle a Estados Unidos este personaje es Hugo Carvajal la fuga de Carvajal es bastante vergonzosa por supuesto para el gobierno español quien lanza estas flores delicadas a los dirigentes de nuestro país es Elliot Abrams representante de Estados Unidos para Venezuela el motivo Es la huida de su domicilio en Madrid de Hugo Carvajal, antiguo jefe de la inteligencia militar de Venezuela, tras la orden de detención y posterior extradición a Estados Unidos, ordenada por la Audiencia Nacional. Veamos el origen del cabreo de Abrams. Carvajal fue un hombre importante para el presidente venezolano Hugo Chávez, pero acabó mal con Nicolás Maduro, su sucesor, lo que le llevó a abandonar el país para evitar la detención, acusado de... ...actos de traición a la patria... ...huyó a la República Dominicana... ...y de allí a España... ...el que fuera jefe de los espías venezolanos... ...había llegado a un acuerdo para convertirse en colaborador... ...del Centro Nacional de Inteligencia... ...en virtud de este pacto... ...cuando aterrizó en Madrid el pasado 18 de marzo... ...le esperaban en el aeropuerto de Barajas... ...dos altos cargos del espionaje español... ...que fueron a recibirle a la puerta del avión y le facilitaron el acceso y le condujeron en un coche hasta su vivienda familiar en la ciudad. El nuevo colaborador del CNI recibió un pasaporte con una identidad distinta, pero absolutamente legal, que le debía permitir moverse con seguridad por el país. Un privilegio que se concede a pocas personas, de gran importancia para el servicio. Es fácil deducir que tantos esfuerzos por parte de los agentes españoles se debían a la gran valía de la información que Carvajal les estaba ofreciendo. En estas, que entra el juego la hacía estadounidense? Carvajal es una pieza de enorme valor en el tablero de Venezuela, con acceso a datos vitales sobre el país, y ellos quieren que les cante la travieta a ellos, no a los españoles. Pero Carvajal no quiere jugar. El pacto con el CNI le parece adecuado, pero no se fía de los yanquis. Y estos aplican un juego similar al que les llevó a detener, por, con malas artes, al traficante de armas Montserrat Alcázar, que colaboraba con el espionaje español pero no quería tampoco hacerlo con ellos. Estados Unidos lanzó una orden internacional de detención, acusando a Carvajal de intentar introducir droga en el país en colaboración con la guerrilla colombiana de las FARC. Una acusación sin justificación y pruebas, que a los ojos de unos jueces de la Audiencia Nacional eran más políticas que otras cosas. Pero igual que en el caso de Alcázar... ...se incrementaron las presiones sobre España... ...el fiscal recurrió... ...y por arte de birri Birloque... ...el recurso prosperó... ...Jarvajal se dio cuenta de lo que se le venía encima y desapareció... ...hombre habituado a las alcantarillas... ...imagino... ...que será complicado pillarle... ...no es que este espía venezolano merezca una misa por su santidad... ...bien al contrario... ...sus actuaciones sucias le convierte a una persona... ...poco defendible... ...pero es preocupante que la gran potencia pueda conseguir lo que quiera arguyendo su inmenso poder sobre países como España Elliot Abrams, por cierto el político estadounidense que ha dicho que la fuga es vergonzosa para el gobierno español debería mirar su currículum político y no utilizar la palabra vergüenza estuvo metido en el vergonzoso escándalo ir en contra de la etapa de Reagan y en la vergonzosa falta de respeto a los derechos humanos en países como El Salvador En boca cerrada no entran moscas. El problema es que el Elliot Abrams es una mosca bastante cojonera. ¿eh? Es un tipo que lleva Joder, en la guerra sucia de Reagan, sí, Bush sí, sí. y ahora eh, lo ha repescado eh, Trump. Y eh, se permite utilizar términos muy bien aplicables a él. ¿no? Lo que pasa es que hacía esas cosas en países eh, que no eran sus amigos ya eran sus y que y su intención y su ideología eh, está por encima de cualquier cosa y, de, y del mal que personaje ah, es eh? un especialista en Latino sí, sí, sí. en Latinoamérica sí, y es sí. un especialista en Latinoamérica de cómo se hacen las cosas no cómo se apoya la contra nicaragüense eh, El Salvador recuerdo ahora que estamos hablando de, del, de, de los curas jesuitas Yacuría y los demás Martínez Baró asesinados eh, con el permiso de Estados Unidos. Es como si Hitler acusara a alguien de dictador. Claro. Sí, o sea, es que es una cosa. Fernando Rada, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¿Más pistas eh, para conocer al personaje oculto de esta noche, Silvia? Pues mira, recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando de un famoso cuya chaqueta se vendió por mucho dinero y que creó su propio estilo de moda pero ¿quién puede ser si cuando se separaron sus padres se volcó de lleno en el mundo de la música que fue lo que le ayudó a salir adelante? Las opciones que os damos son Michael Jackson, Kurt Cobain Y Prince, en rosapuntovientos arroba onda 0 .es, o con almohadilla rosavientos en Twitter, decidnos cuál es vuestra opción y entre todos los que aceptéis uno es el que se lleva el premio. Así que nada, muchísima suerte. Las 2 y 23 minutos, nos paremos al círculo y hablamos ahora mismo, aquí, en el círculo secreto, en la Rosas Vientos, sobre espíritus agresivos. <risa> La rosa de los vientos en onda cero. El círculo secreto in the dark is tal? tal Bruno qué tal Silvia hola qué tal una hola. noche más que especial Esta noche, eh, con una momia la mesa una momia sí. gifia. De 4.000 años de antigüedad. Yo, yo siento su espíritu ya a mi lado. Sí, sí, sí, el, sí, de sí. el de El defer creo que se me está pegando. Pero ese ¿Sí? este, este tiene que ser positivo, ¿eh? Porque si no vamos a salir muy mal parados aquí. <risa> bueno, no lo sé. No lo sé, según, según la teoría más extendida del espiritismo... Que tiene... Un... Ah, No, es <ríe> que tiene una maldición la momia, pero no, no tiene que ver bueno, con la teoría, con, con la versión extendida de, de la opinión del espiritismo pues, sobre este tema. No, no bueno, según la... Bueno, pues, de cierto modo también, sí. La opinión del espiritismo es que, es que cuando fallecemos, eh, seguimos manteniendo nuestro carácter, nuestra moral y nuestra personalidad. Por lo tanto, si hemos sido unos cabroncetes en vida, lo seguiremos siendo después de muertos. Y si además nos quedamos apegados a este mundo, no vamos hacia la luz pues seguiremos haciendo el bien o el mal, según lo hiciéramos en vida. Pero las cosas cambian, Mira, fíjate, con Almadía Rosaventos en Twitter había algún oyente que nos decía, bueno, pero Nefer ha sentado la cabeza... <risa> sí. después, después de muchos siglos después de muchos siglos por fin ha sentado la cabeza sí, sí, sí. bueno, espíritus agresivos eh, como dices, la teoría del espiritismo aunque existen antecedentes eh, porque es una teoría que, una creencia que siempre ha existido pero eh, los espíritus eh, agresivos, eh, positivos eh, pero siempre pensamos en ellos como algo que nos puede ayudar como una especie de ángeles de la guarda pero no Casi siempre ha existido la creencia en la negatividad de ellos. Sí, desde las, primeras, desde las primeras civilizaciones de las que tenemos, de las que tenemos conocimiento, que, que creían tanto en en esa aparición de los espíritus como algo positivo que venían a ayudarnos a ofrecernos algún tipo de mensajes positivos, ofrecernos alguna pista para solucionar algún problema, pero también existían los espíritus eh, malignos que venían a hacernos daño e incluso otra serie de entidades eh, que no eran los espíritus de vivos que una vez fallecidos se dedicaban a pulular por ahí, a hacer el bien y el mal, sino otra clase de entidades sobrenaturales que estarían Más cerca de lo que hoy consideramos que son seres demoníacos, entidades demoníacas, que por supuesto también se dedicaban a, a hacer el mal. De hecho, por ejemplo, en, en Sumer, en Sumeria, eh, y estamos hablando de hace más de 5.000 años. ¿eh? En Oriente Medio, en esos países, en donde nació todo lo que pensamos y creemos ahora. Es exactamente, la cuna de la civilización, ¿no? Si hay dos cunas de la civilización, esa es la, la civilización, es, bueno, Mesopotamia y por también la civilización sumeria, y luego también el antiguo Egipto. ¿no? En el caso de, de Sumer eh, creían, eh, por lo que sabemos, ¿m? en una serie de entidades demoníacas eh, maléficas que se dedicaban a adherirse al cuerpo de algunas personas y provocarle incluso toda una serie de enfermedades. Estas entidades demoníacas... ...vivían fundamentalmente o pululaban... ...por zonas abandonadas y solitarias... ...y se aparecían sobre todo por la noche... ...ante aquellos caminantes desprevenidos... ...que estaban en un lugar en el que no debían estar... ...además es muy curioso porque en algunas tablillas... ...se describe la aparición de estas entidades de demoníacas... ...y dicen algo enormemente curioso... ...y es que cuando aparecían estas, estas entidades... Eh, los testigos lo que percibían era mm, un silencio pesado, un silencio inexplicable, que es algo que a mí me han descrito cientos de veces testigos de toda clase de entidades paranormales o entidades anómalas que se presentan ante ellos. Ese ese silencio, esa campana de aislamiento, ¿no? que de pronto desaparece el sonido ambiente... Que es una cosa que pasa en muchos eh, fenómenos extraños. Claro, claro, pues eso está... Eso parece está... que la realidad se rompe y eso es un mundo paralelo. Exactamente, pues eso está descrito en algunas tablillas sumerias respecto a estas entidades maléficas, pero también eh, tenemos otros personajes que son los espíritus malignos, es decir, personas eh, que fallecen y cuyo espíritu se dedica luego a hacer el mal. Y, y, y fíjate, en, en, en Sumer lo que se creía es que Eh, muchas de estas personas que fallecían y se quedaban apegadas a este mundo, es decir, no iban a ningún tipo de paraíso, sino que se quedaban apegadas a este mundo, eran aquellas que no sabían que habían fallecido, ¿no? ¿Por qué? Porque su muerte era repentina, a causa de un crimen, de un eh, accidente... Que o Que en... coincidía con esos parámetros. Claro, ¿por qué? Eh, porque las personas... en eh, Cuando fallecían, cuando estaban a punto de fallecer, tenían que hacer toda una serie de ritos de paso, ¿no? Y como las personas que fallecían de forma abrupta no pasaban por ese proceso de los ritos de paso, era muy probable que no supieran que estaban muertos, ¿no? Y por lo tanto, se quedaban apegados a esta tierra y, y lo que os decía antes, si eran malas personas en vida, seguirían haciendo el mal después de muertos, En Cuba, por ejemplo, también te has encontrado y has investigado este tipo de, de fenómenos y de creencias. En Cuba está muy extendida. Mm. Insistimos, no estamos hablando de lo de antes. Estamos hablando de algo de mucho antes. Pero, pero fíjate, antes de irnos a Cuba, otra otra de las antiguas civilizaciones es bueno, el antiguo Egipto. Eh, Egipto también, claro. claro sí, que, sí, sí, sí. Que, que además tiene un gran protagonismo. El de Egipto, sí, sí, sí. Tiene un gran protagonismo en el en el programa de, de hoy. Eh, lo cierto es que eh, en el antiguo Egipto conservamos Se conservan una serie de papiros que en realidad son cartas en las que determinados ciudadanos del Antiguo Egipto piden a un espíritu maligno, a un espíritu que les está haciendo el mal, que, que, que los dejen tranquilos, ¿no? Que, que no intervengan más en, en sus vidas. En general, este tipo de papiros parece que se dejaban en determinados santuarios a los sacerdotes para que de algún modo contactaran con esos espíritus y les hicieran llegar... Estas cartas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, se conserva una muy curiosa de un marido que reprende al espíritu de su esposa fallecida, un viudo, ¿no? Eh, esta esposa fallecida se llama Ankiri. ¿no? Y empieza la carta con un poco de peloteo, ¿no? Dice, al excelente espíritu de Ankiri. Lo ¿no? que quería era que se apiadara un poco de él. Y le, y le dice, en esta carta leemos lo siguiente, ¿no? ¿Qué crimen cometí contra ti? para llegar a esta situación en la que me encuentro. ¿Por qué me haces tanto mal? Si yo en Vida te he cuidado mucho, y decía que le la había tratado muy bien, que le había comprado eh, todo tipo de ropas, que le había comprado joyas, ¿y por qué una vez, de muerta, una vez muerta se dedicaba a hacerle el mal? ¿no? ¿Qué había hecho él para merecer eso? ¿No? Y termina diciendo, ¿cómo es posible que no distingas el bien de, del mal? En realidad, pues, esa carta, como digo, iba dirigido a un espíritu, en este caso su esposa, que según este hombre creía que una vez muerta le estaba haciendo todo tipo de cosas. O sea que no, está, no estaba muy contenta No, no, no. no. <ríe> Cuba Bueno eh, Cuba. Eh, hemos hablado, podríamos seguir mucho más, eh, hablando de, de de antiguas culturas donde existe esta tradición de los espíritus malignos. Seguramente pero en todas. Sí, seguramente sí, sí, en sí. todas. ¿no? Podríamos mm -hmm. hablar también de la de la Grecia clásica, de la antigua Roma, etcétera, etcétera. Pero Eh, por irnos a la actualidad, en culturas o en contextos culturales distintos al nuestro, por ejemplo, en Cuba. Yo, al igual que comentaba ahora Fernando, también tuve la oportunidad de estar en Cuba cuando vivía Fidel Castro ¿no? y de relacionarme con muchos santeros y, y paleros en Cuba. ¿no? Y, y sobre todo, a mí lo que me fascinaba era la figura del palero que es una especie, para entendernos, de brujo negro. ¿Mm? Los paleros eh, llegan a una serie de pactos con espíritus, es decir, con fallecidos, y para eso eh, tienen que hacer un ritual, una ceremonia de pacto, con ese espíritu fallecido en el cementerio. Es decir, los paleros a lo que se dedican es a ir a los cementerios, eh, desentierran una tumba, toman los restos de ese muerto, generalmente unos huesos, o incluso su calavera, que uh -huh. es el elemento más preciado para los paleros, porque creen que la calavera contiene realmente el espíritu de ese fallecido, y el palero intenta convencer al muerto de que le viene bien eh, pactar con él, y que ambos se van a beneficiar de ese pacto. Si el muerto acepta, el pacto está hecho, y a partir de ese momento, ese muerto comienza a trabajar para el palero. El palero Y eh, digamos que contiene o encarcela, entre comillas, a ese muerto en una ganga. Un, una ganga es un caldero eh, donde aparentemente vive ese muerto y al que hay que alimentarlo. Hay que alimentarlo con sacrificios de animales, es decir, con carne de animal y con sangre de animal. ¿Por qué? Fundamentalmente porque la sangre es el fluido vital y ese muerto obtiene esa energía vital de la sangre de las víctimas. Mm, víctimas, eh, me estoy refiriendo a animales, aunque uh -huh. sí es cierto que han trascendido algunos casos de sacrificios humanos, en, no tanto en Cuba, sino en Haití y en otras zonas. ¿no? Pero mm, el caso es que a partir de ahí eh, los paleros son eh, personajes muy temidos porque utilizan ese muerto, ese espíritu, contra sus enemigos, ...o contra los enemigos de aquellas personas que los contratan. Uh -huh. y, y se dice que en realidad, y esto es algo que tienen bastante asumidos los paleros... ...los paleros no viven demasiados años. ¿Por qué? Porque están tratando con un elemento muy peligroso y es un muerto... ...un muerto que se les puede ir de las manos y de la misma manera que atacan a los enemigos del palero... ...o a los enemigos de aquellas personas que contratan al palero para hacer daño a otra persona pues ese muerto puede volverse contra el propio palero. Y en otras ocasiones, eh, porque entre los paleros también se, se, se producen peleas, peleas en las que un palero ma manda a su muerto contra otro palero y ese palero manda a su muerto contra otro palero. Por lo tanto, es muy posible que uno de esos muertos en esas guerras mágicas o guerras astrales pueda acabar con ese palero. Por lo tanto, durante una serie de años ostentan un gran poder pero se cuenta que todos, o la mayoría de ellos, suelen acabar bastante mal. Eso en Cuba, y también hablamos eh, un poquito sobre las creces que tú también conoces, eh, porque las investigas de allí mismo, en la Isla de Pascua. Sí, esto es un mundo fascinante. Isla de Pascua es un mundo donde los espíritus están absolutamente presentes en la vida diaria de los pascuenses. Y si hablamos de espíritus malignos, nos tenemos que referir a, a dos figuras. Una son los Acuacu. Los Aku, Aku es lo más parecido a un diablo, es un espíritu maléfico eh, de aspecto terrorífico que se aparece sobre todo en determinadas épocas cuando se rompen muchas de las normas tradicionales. Por eso actualmente la Isla de Pascua es eh, un centro absoluto de acusacus. Acus. Los acus están por todas partes. ¿Por qué? Porque la vida moderna lo que ha llevado a los pascuenses uh -huh. es romper todo tipo de tabús o de normas tradicionales. ¿no? Y otra, eh, eh, otra figura son los barúas. Las barúas. Los barúas son personas que vivieron en Isla de Pascua que cometieron algún tipo de crimen o violaron tabús importantes, violaron reglas tradicionales muy importantes y por lo tanto cuando fallecen son condenados a vivir como espíritus errantes por la eternidad y eh, los barúas de día se ocultan dentro de determinados objetos, incluso dentro de animales, y por la noche salen, salen de esos objetos o de esos animales y se dedican en muchas ocasiones a hacer el mal como en vida han cometido el mal pues es habitual ...que se dediquen a, a cometer el mal... ...yo recuerdo que, que tuvimos la oportunidad... ...de entrevistar en Isla de Pascua... ...a Sergio Mururoa... él ...en ese momento era guía oficial... ...de la aldea ceremonial de, de Orongo... ...y él nos contó muchísimos casos... ...sobre la aparición de los Barúa o de los Acuoco... ...él nos confesó que en un par de ocasiones... ...había visto a los Barúa... ¿no? ...y además es curioso porque... Eh, ...los Barúa... Eh, ...como pertenecen a determinadas familias... ...o determinados clanes... ...y la Isla de Pascua está... Eh, digamos, dividida para los pascuenses de una forma muy tradicional, es decir, que ciertas partes de la isla corresponden a determinados clanes y otras partes a otros clanes, los barúas de unos clanes suelen atocar, atacar a los miembros humanos de otros clanes, ¿no? Es decir, que ese enfrentamiento ancestral, esas guerras ancestrales que tuvieron lugar en Isla de Pascua entre diferentes clanes, digamos que se trasladan a la actualidad y son los barúas de un clan los que atacan a los seres humanos de, de otro clan. ¿Y, y, no hay, es... ¿Y no hay forma de protegerse de estos espíritus agresivos? Sí, la forma de protegerse es no eh, caminar por la noche en el territorio que pertenece a otro de los clanes de Isla de Pascua. Además, Sergio Mururoa nos, nos decía que actualmente los ataques de los acuacu y de los varúa son muy frecuentes. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya rompe las normas tradicionales mm. y por lo tanto los varúas y los acuacu atacan completamente ¿no? a los seres humanos. ¿En qué consisten esas normas mm. tradicionales? Por ejemplo, antes de comer hay que darle de comer a los acuacu y a los varúa, para que no te ataquen y para que estés tranquilo. Nadie lo hace, ¿no? actualmente Son pocas las familias que hacen ese rito. Por ejemplo, no bañarse desnudos en la playa. Otro rito es nunca entrar eh, a una casa de espaldas, de espaldas a la calle. sino hay que entrar dándose la vuelta para eh, tratar de que ningún espíritu, ningún acuaco, ningún barúa entre en la casa. Bueno, son una serie de normas tradicionales, de tabús que nadie hace. Por eso Isla de Pascua está repleta de estos espíritus malignos. Y recuerdo, fíjate qué curioso, Que tuvimos la oportunidad de conocer a un matrimonio enormemente interesante. Estaba formado por una pascuense y una antropóloga belga absolutamente incrédula con este tipo de temáticas. Ella había ido a Isla de Pascua a hacer un trabajo antropológico y se enamoró de un pascuense, ¿no? Lógico, porque son altos, fuertes guapos, ¿no? una recomendación si, si alguien va de viaje de novios a, a Isla de Pascua, pues que tenga cuidado <risa> que te tenga cuidado que no se escape, claro. escape el novio la novia que escape el novio la novia y entonces bueno, total, que la antropóloga se casa con Con este, eh, con este pascuense, y, y este hombre nos explicaba que a él un acuacu lo acusaba desde que era niño, y que eso era muy habitual, porque los acuacu suelen acosar a los niños y a los adolescentes, ¿no? y él decía que estaba acostumbrado a que ese acuacu lo empujara, lo agrediera de todas las formas posibles, incluso decía que a muchas noches se le echaba encima Y, y, y trataba de, de, le agarraba el cuello y trataba de ahogarlo, pero decía que él estaba acostumbrado y que le parecía lo más normal del mundo. Pero su mujer estaba absolutamente asustadísima y nos decía, mira, yo no creo en nada de esto, tenían una hija pequeña. Decía, pero es que yo he sentido, no solamente he sentido esa presencia, sino que he visto cómo esta entidad se me echaba encima y me empujaba le provocó ciertas heridas en el brazo, eh, la empujó por las escaleras, decía que a veces notaba que la ahogaban y que incluso que la poseían, decía una fuerza me posee y, y de pronto eh, sufro una serie de, de espasmos y, y no sé cómo reaccionar, incluso la hija pequeña decía que veía sombras y que también la empujaba, entonces esta mujer estaba muy asustada y el pascuense estaba asustado, no tanto por él, que él los llevaba muy bien sino por lo que le sucedía a su mujer y a su hija. Claro. ¿Qué tiene que ver estas historias? ¿Son parecidas o no son parecidas? Esto que nos estás contando, ¿puede haber alguna similitud con una creencia del cristianismo? Incubos, sucubos, los claro. demonios de la noche... Claro, claro. Sí. Sí, sí, sí, sí, va, va, va por ahí. Es los... lo mismo, ¿no? Sí. Claro, los incubos y los sucubos no son más que entidades malignas, uh -huh que atacan a determinadas personas, sobre y todo cubos, según el sexo. según, según sean demonios o, masculinos claro. o, o demonios femeninos, que además se dedican también a forzar uh -huh. a a las personas, hombres o mujeres, en la intimidad de sus habitaciones. Y suele ser por la noche o da igual. Sí, el... sí, sí, en general suele ser suele ser por por la noche. Muchos de estos espíritus también eh, se presentan en diferentes culturas tradicionales en sueños, ¿no? E incluso pueden provocar la muerte de esas personas cuando se le aparecen sueños por el terror que esas personas sufren, etcétera, etcétera. ¿no? es decir que bueno, sobre esto habría muchísimo muchísimo que hablar. Que son casos bastante similares dentro de estos episodios ¿Se puede de meter ese que es conocidísimo por la película El Ente, sí. eh, que era un espíritu maligno que atacaba a la protagonista de esa película. Claro. ¿Y, y qué, qué es su caso real? Sí, sí, sí, se está basado en un, en un caso real y aquí entramos en lo que es la interpretación del espiritismo, que yo creo que es la que más se ha extendido, se ha expandido en el mundo occidental y, y yo creo que es la que todo el mundo conoce, porque esa visión espiritista ...digamos que ha trascendido al mundo de la cultura popular... ...en el cine, novelas, series, eh, etcétera, etcétera... ¿no? ...¿cuál es la visión del, del espiritismo? Bueno, pues que nosotros cuando fallecemos... ...si, si en vida somos eh, personas que hemos eh, llevado... ...una vida no demasiado decente... ...es decir, somos criminales, asesinos... ...estamos apegados a a un determinado vicio, a una determinada adicción, cuando fallecemos seguimos manteniendo nuestra personalidad, nuestra moral y, y por lo tanto si hemos sido así en vida, podemos seguir siéndolo una vez que fallecemos porque ese tipo de personas, dicen los espiritistas, es posible que se queden apegados uh -huh. a este mundo, porque se quedan apegados precisamente a sus adicciones, ¿no? o a su necesidad de seguir haciendo el mal o a la necesidad de sexo o incluso a las personas que han disfrutado de una vida de lujos y de excesos, a esa vida de lujos y de excesos. Por lo tanto, se suelen apegar a determinadas personas para seguir disfrutando, a través de la energía de esas personas, de esos mismos vicios, adicciones o aficiones. ¿no? Un poco como un muerto en vida, ¿no? Sí, son una especie de muerto en vida. Entonces... Deciden no ir hacia la luz. Y los espiritistas explican que, en realidad, como están tan apegados a este mundo, no escuchan las voces de los espíritus guías ni de sus familiares fallecidos que vienen a recogerlos del otro lado. Como están tan apegados a este mundo, tienen un pie en este mundo y otro pie en el otro. Por lo tanto... Hay muchas agrupaciones de espiritistas, y yo conozco unas cuantas, que se dedican a llevar hacia la luz a estos espíritus descarriados que denominan obsesores, ¿no?, que son la causa de los problemas de muchas personas que dicen estar siendo acosadas por entidades espirituales que los agreden, que les provocan fenómenos poltergeist en casa, etcétera, etcétera. A mí me decía la que en su momento era la directora del CID, el Centro de Estudios y Divulgación Espírita de Madrid, que ellos eran una especie de puesto de socorro espiritual. Porque se dedicaban en sus sesiones a llevar hacia la luz a estas, entidades, a estas entidades que se quedaban aquí a pedir sí, que sí, sí, sí. Y me explicaba que era un trabajo extenuante, ¿no? Y muchas veces sufrían agresiones de esos espíritus. Ella me contó incluso que sufrió agresiones físicas y heridas en el cuerpo. Y luego decían que suponía una gran pérdida energética que les podía afectar en muchas ocasiones con, con enfermedades, con defensas bajas, etcétera, etcétera. ¿Y qué, qué, qué, ¿Qué grupo eh, formaban? Sí, sí, ellos son un grupo espiritista de los que hay en Madrid, que son todos muy buena gente, una gente estupenda. Y en ese momento la directora de este centro y la Medium, una de las Medium de este centro, el Oro Abad, y es el centro de estudios y divulgación espírita. Vamos a hablar de algún caso concreto especificando qué es lo que pasó, incluso escuchando la voz e, y los testimonios de las personas que en este caso más que nunca lo sufrieron. Vamos a hablar en principio del caso de Emma. Sí, un eh, caso que nos lleva a Granada. Era una Emma, es una chica que en el año 1997 va a estudiar a a Granada y se aloja en un colegio mayor. Era una, una chica joven de apenas 20 años que no tenía ninguna vinculación con el mundo del esotérico, con el mundo del misterio, y nada, pues ella está estudiando, se aloja en ese colegio mayor, en una determinada habitación, y ella me explicaba que los primeros fenómenos extraños que percibió es que por las noches eh, notaba que la tocaban, que unas manos invisibles la tocaba y que algo se tumbaba junto a ella en la cama, porque decía que incluso podía percibir esa presencia a su lado y cómo la cama se ahuecaba, oh, es decir, ah. como si hubiera un peso a su lado, pero ella no veía nada. Luego, otro de los fenómenos que comenzó a suceder... ...es que hacía un frío intenso en la habitación... ¿no? ...que este es un denominador común en muchos de estos casos... ...de personas que se ven acosadas por estos presuntos espíritus malignos... ¿no? ...como si estas entidades espirituales estuvieran eh, chupando, absorbiendo el calor... ¿no? ...como una forma de, de gasolina energética, digamos... ¿no? Y, y, ...y decía que, que hacía tal frío en la habitación que incluso el director del colegio mayor mandó un técnico por si había algún problema en las estufas ¿no? de su habitación y no era así, funcionaban perfectamente pero pero no calentaban la habitación ¿no? sino que el frío era intenso hasta que una noche ella se estaba cepillando los dientes en, en el cuarto de baño de, de su habitación en ese colegio mayor cuando de pronto giró la cabeza y vio a una entidad dice que era un hombre como de 2 metros de, de altura uh -huh. o más Ataviado totalmente de negro, con una capa negra y un rostro muy avejado, muy avejentado, eh, blanco y cadavérico. Lo vio durante unos segundos y se esfumó delante de ella. Ella salió corriendo al, al pasillo, gritando, salieron todas las chicas que estaban en el resto de las, de las habitaciones y durante, y durante unos cuantos días durmió en la habitación de una de sus compañeras, ¿no? Volvió a su habitación, a su cuarto, y a partir de ahí, dice que empezaron a suceder toda una serie de fenómenos terribles. Golpes en, la, en su habitación, sonidos extraños, las luces que se apagaban y se encendían, hasta que una noche, cuando ella se acababa de acostar en la cama, decía, hacía nada, menos de un minuto, boca abajo, algo se le echó encima. Pero si quieres, mejor ¿Lo que contártelo Venga. yo. Lo escuchamos. Venga. Yo llegado a casi eh, porque me siguió durmiendo boca abajo, no me da la ...y me hundió, el peso me hundió la cara totalmente contra el colchón... ...y casi no podía respirar, aplazándome... ...y de hecho me salieron morados y todo la cara... Y ...mi amiga me decían, pero es más, que estás has quedado dormida... ...una mala postura, tal... ...y yo, pero vamos a ver, si tenía los ojos abiertos, ...si sí es que el ojo lo tenía abierto... ...y por, por el rabillo de, del ojo yo sentía que había algo... ...y además escuchaba el colchón como iba progresivamente hacia abajo... ...y el ruido que producía ese peso hacia abajo... Es decir, que ella siente un peso que se le echa encima que llega incluso, nos contaba, casi a asfixiarla, incluso en su rostro que eh, pues llega a tener marcas de, de, de ese peso, que, que ella decía que era una forma humanoide, que se le echa encima. Pero ah, no, no había llegado a, a dormirse en ningún momento. No, no, no, no, no, se acaba de acostar, hacía menos de un minuto, ya se había acostado, estaba boca abajo y en ese momento ese peso, esa forma humanoide, se le echa encima y, y llega a presionar, a, a provocar tal presión de su cara contra la almohada que no podía respirar y ella creía que, que, que se iba a acabar ahogando, ¿no? Y decía uh -huh. que, que incluso sentía los muelles Escuchaba los muelles de la cama como iban cediendo a causa o sea, No solamente de ese peso. era un espíritu negativo, sino que era muy agresivo. Muy, muy agresivo, ¿no? Y vuestro espíritu, lo que fuera, pero lo que fuera era. era agresivo. Muy, muy pesado, era muy pesado. Sí, y muy, y muy agresivo. A partir de ahí, eh, por las noches le sucedía que veía a este hombre de negro al lado de su cama. Y ella estaba completamente paralizada. Pero me explicaba que no se había dormido todavía. Que simplemente se acostaba, sentía que no se podía mover. y veía a su lado a este tipo alto de unos dos metros ataviado de negro con una capa negra rostro cadavérico que a veces incluso la tocaba, hasta que una de esas noches ocurrió algo absolutamente Eso. terrible entonces vi como a mi espalda había la... estaba un hombre de pie y le pude ver los zapatos negros, como brillaba porque tenía encendida una estufa porque claro, el frío era radical en mi dormitorio, pues con la, con la luz que tenía esa estrufa le vi que brillaban en los zapatos o sea, le vi, es que fue real totalmente, le di los zapatos los pantalones negros y cuando ya iba, ya había sobrepasado un poco la capa, iba casi llegando por encima de la rodilla sentí que me impedía que subiera hacia arriba con la mirada, o sea, me controlaba hasta donde yo podía ver, y entonces en ese momento fue cuando sentí como que me me, me despedía de mi cuerpo ese es, fer es, es, o lo que fuese me, me empujó Contra, ...contra lo que era... ...una especie de luz... ...que se movía... ...parecía una espiral de luz... ...y vi como que él... ...ya no podía miriar, mirarlo más... ...era como que él me estaba... impulsando ...fuera de mi cuerpo... ...y noté que mi espalda... ...pues se, se contraía... ...porque me estaba haciendo daño... ...porque era... Eh, ...que tenía que salir... ...y ya una vez fuera de mi cuerpo... Miré hacia la luz y vi que me estaba absorbiendo. La luz era como si fuese un, una atracción total y no podía... Yo no quería irme, yo decía, esto es la muerte, esto me estoy yendo, me estoy muriendo. Ella sentía que, que, que una luz que apareció al lado de esa entidad espectral estaba atrayendo su conciencia, su espíritu, su mente, llámalo como quieras, hacia esa luz y ella decía, es que me estoy muriendo, uh -huh. es que en realidad lo que está haciendo esta entidad es extrayendo absorbiendo mi espíritu del cuerpo y eso es como en los dementores de harry potter ...que es así sí sí sí claro, y, te y absorbe y, totalmente la energía y, y ella creía que se iba a morir finalmente logra regresar a su cuerpo o sea la sensación que ella tiene y todo desaparece sin embargo este ataque derivó para emma en una gravísima dolencia la escuchamos Venga. bueno al día siguiente tenía en el brazo izquierdo que me pegaba justo al lado de donde él estaba, porque él se me puso en la parte de mi cuerpo, en la, en la parte izquierda, pues ese brazo izquierdo se me inflamó y me salió como una serie de, de granos rarísimos que me llegaban hasta la fila. Total, al final se me, se me puso tan mal el brazo que me asusté y tuve que ir al médico. Bueno, pues el médico me dijo que era un herpes que sale cuando te quedas sin defensa. A mí jamás me había salido un herpes, el médico me explicó que, que seguramente, porque me tuvieron que hacer análisis de sangre, mi sangre estaría sin defensa, pero al día siguiente, vamos, el día de antes estaba perfectamente y al día siguiente, después de la, de la aparición, sin ninguna defensa, y eso fue lo que más me chocó, entonces me hicieron los análisis de sangre y efectivamente no tenía glóbulos blancos, me había quedado cero, sin defensa... Me he encontrado con otros casos en los que además eh, la aparición es muy similar, es un tipo ataviado de negro, con rostro cadavérico, que ataca fundamentalmente a mujeres, me he encontrado por lo menos con cinco o seis casos más, y que después de alguno de esos ataques, sufren el mismo problema, un herpes que le sale porque uh -huh. tienen bajas las defensas después como de como si los le he chupara la energía, la la sangre energía. en sí. ese caso o sea nunca mejor dicho, sí. eh, hablamos de otro caso el caso de Amalia, en Lugo. Sí, eh, esta, esta mujer eh, desde hace bastante tiempo recibe, todavía recibe, la visita de un ser de negro ataviado con una, con una sotana y con una capucha, con un capuchón que le cubre el rostro. La, la Tuve la oportunidad de entrevistarla, de hablar con ella en varias ocasiones, la última vez hace tan solo unas semanas. Recuerdo que la primera vez que, que la entrevistamos, que fue ya hace algunos años, ella estaba de baja por depresión, a causa de estos ataques que venía que venía sufriendo. Se había hecho todo tipo de análisis psiquiátricos, médicos. Había acudido a psicólogos y, y fueron fue el propio psiquiatra el que le dijo «Mira, yo no veo nada, lo único que te puedo recomendar es que acudas a un sacerdote». Acudió a varios sacerdotes, pero los fenómenos continuaron sucediendo. Esta entidad entraba en la habitación, eh, ella escuchaba los pasos, al igual que en el caso de Emma se quedaba totalmente paralizada, Y esta entidad oscura, ensotanada, encapuchada, se dedicaba a, a tocarla, ¿no? a tocarle diferentes partes de su cuerpo. Hasta que una noche, hasta que una noche, eh, esta entidad incluso eh, se llegó a, a, a echar sobre ella. Pero si queréis, en primer lugar, podemos escuchar eh, cómo esta mujer describe esa entidad que se aparecía ante ella. Escuchas los pasos y, no, y frío, mucho frío, mucho frío. Y ya sabes que ya, que nada, en un momento o en otro que ya van a entrar en la habitación. Y era la imagen, era una túnica negra, una túnica negra sin pies. Y, pero, pero malo, eh, malo, de muy mala leche, de muy mala leche. Y entraba por las noches, pero yo con los ojos abiertos, eh. Unas veces me presionaba los, los brazos, otras veces me presionaba en las... ...en las piernas... ...en el pecho siempre... ...ahí siempre... ...siempre tocaba... ...siempre... ...pero con muchísima fuerza... ...que me lastimaba... ¿eh? ...con mucha fuerza... ...bueno... ...una entidad ensotanada... ...oscura... ...que se aparecía... ante ella en su habitación... ...además nos explicaba... ...que solía suceder... ...poco después de acostarse... ...es decir... Uh -huh. ...que no estaba dormida... ...y ella sentía perfectamente... ...los pasos... ...como esta entidad... ...se acercaba a ella... ...y... ...la tocaba... ...la monoseaba... Eh, ...diferentes partes de su cuerpo hasta que en una de las noches en una de las ocasiones esta entidad no solamente se dedicó a tocarle algunas partes de su cuerpo fundamentalmente los pechos sino que se abalanzó sobre ella seguimos escuchando Analia y hubo una noche pero solo una vez que se, que se puso sobre mí ese día, o sea, vi su cara los otros días no le podía ver la cara Solo tenía una capucha. Ese día le vi y era una calavera, pero blanca, blanca, blanca, blanca. Su cara. Se puso sobre mí, pero con toda la fuerza, o sea, pero con una fuerza increíble. Pero estuvo un rato, pero un rato largo, ¿eh? Pero no, no hablaba absolutamente nada. Porque, o sea, es que me sentí impotente, o sea, no noté absolutamente nada. Yo, sin moverme, me quedé inmóvil, inmóvil total. El caso es que ella eh, no comentó nada de lo que le estaba sucediendo a las dos personas que vivían con ella, uh -huh. que era su madre y su hija. ¿Mm? Hasta que una noche eh, la hija comenzó a gritar, ella acudió a su habitación y la hija, que era una adolescente, le comenta que ha visto a los pies de la cama a una entidad alta ataviada con una sotana. Incluso su propia madre, aunque nunca ha visto a esta entidad, que es una mujer ya de avanzada edad, ella contaba que sintió en un par de ocasiones como unas manos la agarraban el cuello e intentaban ahogarla. ¿no? Pero esta no fue la experiencia más terrible. La experiencia más terrible que vivió esta mujer y que la dejó eh, totalmente traumatizada durante bastantes meses, ocurrió una noche en la que esta entidad le levantó las sábanas de la cama, le agarró por los pies y comenzó a arrastrarla hacia la ventana. La mm, escuchamos, Vino, vino, me cogió por los pies Y tiró todo lo que pudo por mí Tiró por mí todo lo que pudo Y me dijo que me, iban, que me iba a tirar por la ventana Tiró todo lo que pudo por mí Me llevó, no, me llevó así hasta, la, hasta el bordillo de la, Hasta el borde de la ventana Yo me agarré así Me agarré al su mierda, Y de repente apareció una, una mujer pero alta Guapísima, guapísima Con un vestido blanco Y esa mujer, o sea, salió de ella algo, es que me transmitió paz, o sea, una tranquilidad inmensa. Me, no sé, es como que no te preocupes, que no te va a pasar nada, que yo te, a, yo te voy a ayudar. Y a raíz de eso, no, no, ni les tengo tanto miedo. Prefiero que no vengan, claro, pero tampoco no, lo llevo mejor, lo llevo bastante bien. Bueno, este, es como si el más allá saliera al rescate de ella. ¿no? Claro, y, es, pero, y además esta, esta historia es muy curiosa porque en ese momento la hija ya no vivía con ella, sino que estaba uh -huh. estudiando la carrera en Madrid y uh -huh. vivía en un piso compartido con otras amigas. Y a la mañana siguiente de este hecho, es decir, de la aparición de esta entidad que intenta arrastrarla a la ventana y la aparición también de esta entidad eh, luminosa, Esta mujer luminosa que la salva, su hija la llama por teléfono y dice, mamá, me ha ocurrido una cosa muy extraña esta noche. Me he despertado y he visto delante de mí a una mujer vestida de blanco, ¿no? Como si apareciera ante, tanto ante la madre como ante la hija. Espíritus agresivos, eh, lo hemos eh, contado aquí en... Las rosas vientos en el círculo secreto y, y, con y, y, Miguel Pedrero y, y, que sigue esperando casos eh, para ay, ay, ay, sí, sí, sí, que me pueden escribir para contarme este tipo de casos o todo tipo de fenómenos anómalos, que yo me pondré en contacto con esas personas. Da tu correo. A mi correo, al siguiente correo electrónico. Miguel Pedrero G. Pedrero G. Repetimos. Miguel Pedrero. Miguel Pedrero G, gmail.com Ahora escuchamos eh, las noticias y después continuamos. Eh, queda una hora todavía de programa. Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nueva hora en las Rosas Vientos eh, Ya sabéis, Almadía Rosaventos En Twitter es eh, nuestra etiqueta Almadía Rosavientos Una hora de programa en la que vamos a tener Mundo Bizarro, nos vamos hasta la Amazonas eh, Nos contará Pablo Villarrubia, vamos a tener Eureka con Mado Martínez, vamos a tener, por supuesto, Quellojón con José Manuel Esquivano y Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Pero antes, resolvemos el enigma de esta noche, el personaje oculto que era... Silvia Casasola. Pues mira, los tres personajes que hemos estado comentando en el concurso a lo largo de la noche crearon, y solo lo sabemos todos, su propio estilo... ...en todos los sentidos... ...iconos de moda... ...estilo musical... ...pues sus fans se cuentan por millones... ...y sus objetos son apreciados... Eh, ...cotizados... ...y envidiados... ...bueno pues en 2016 por ejemplo... ...se vendió la camisa y chaqueta... ...mítica de Purple Rain... ...de Prince por supuesto... ...por más de cuánto... ...pues de 86.000 euros... Atentos a las cifras. Michael Jackson, por ejemplo, le ganó con una cifra que deja helado a cualquiera cuando pagaron por su cazadora usada en el videoclip de thriller, nada menos que 1,3 millones de euros. Pero nuestro protagonista, como queda evidente, pues es uno de los del club de los 27. El especialísimo Kurt Cobain, bueno, pues él se suicidó en 1994, lamentablemente, con tan solo 27 años, comenzó a interesarse por el mundo de la música con 14, cuando su tío le regaló su primera guitarra. Dicen que tenía un amigo imaginario llamado Bodad y que en la en la cartita o en la nota de suicidio le mencionaba, decía pues eso, que, que le dejaba ahí como un mensaje. Y antes de triunfar, en el mundo de la música trabajó como monitor de natación y se volcó en la música para salir y desconectar de los problemas que tenían sus padres pues tienen una relación malísima cuando se divorciaron bueno, él era amante del cine de las armas dicen que comenzó a tomar drogas por una dolencia estomacal que no se sabía cuál era la causa y conoció a su mujer, a la su futura mujer en 1991 Kurnilov y cuando se quedó embarazada pues se casó con ella En el 87 creo el mítico grupo Nirvana que estamos escuchando y con tan solo tres álbumes se hicieron inmortales, sobre todo él, vendiendo hasta la fecha más de 50 millones de discos en todo el mundo. ¿Y por qué hemos seguido a Cobain en, en estos momentos? Pues porque Kurt Cobain resulta que tenía un cardigan, un cardigan verdoso que lució en el recordado e íntimo concierto de la MTV, Amplage, en 1993 Y se ha vendido por 300.000 euros. Fue un inspirador, él, junto a su banda, pues eso del estilo Cruz, que conocemos todos. Y esta chaqueta está considerada el santo grial de sus seguidores porque dicen que nunca, jamás ha sido lavada. Tiene una quemadura y claro, debe de desprender ese olor especial de Curcobain. Bueno, pues. El valor sobre todo es emocional porque nada es el 25 aniversario, eh, estamos celebrando en este año, en el 2019, el 25 aniversario de la muerte de Kurt Cobain. Y un dato curioso que es de otra chaqueta y otro personaje también así un poquito complicado. La chaqueta, una chaqueta de Hitler, fue vendida en 2016 por 275.000 euros en una subasta de Alemania. ¿Y quién es el ganador o ganadora esta noche de nuestro concurso? Participó en Twitter y se llama El Malo de los Rack Pack y está con arroba, rap. Así que, mmm, enhorabuena, mi querido malo y envíanos a rosa.vientos, arrobaonda tu dirección y te llegará un detalle del programa. Las 3 y 10 minutos nos vamos al Amazonas.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 y su expectativa de vida no es más de treinta, cuarenta años, eh, no que creo mía. con suerte, con suerte algún anciano llega a los cincuenta, ellos conviven con la naturaleza intentando respetarla lo más posible, verdad?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 O conectar los seres, digamos, los hombres más primitivos, entre comillas, estamos hablando de los pueblos menos tocados, o supuestamente menos contaminados genéticamente, compararlos con poblaciones actuales, afectadas, sí, por mutaciones, siendo que estos posiblemente generan menos mut mutaciones, según la teoría de, de Chagnon, y así crear un, un baremo comparativo, para eh, establecer la tensión, ¿eh? establecer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 La rosa de los vientos, con Bruno Cardeñosa. Eureka. ¿Cuántos años te gustaría vivir? 80, 90, 100...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 Pues los responsables de los linfocitos maduros. la gente dirá, bueno, y esto de los linfocitos maduros, que, que no son los rebeldes, no son adolescentes que han madurado, que son los linfocitos. Bueno, pues poniéndome un poco ahí en plan los dibujos animados de esta serie que veíamos, eras una vez el cuerpo humano, <ríe> pues son las células inmunitarias, esos soldaditos de, ¿no? de, de siempre, a, a, alertas y guerreros que, que nacen en la médula ósea y patrullan luego por nuestra Oye, sangre y el que bien estaría que los eh, chicos y los chavales de hoy veran esa serie. ¿eh? ¿Verdad que sí? Lo que no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 una vejez claro. saludable uh -huh. y lleguemos bien, sí. Pero vamos que que, vamos, que que para los envidiosos, que estamos envidiosos, yo no lo sí. conozco. Desde luego que sí. Hacer deporte moderado favorece el sistema inmune, sin pasarse, ¿vale? Porque si sobre calentamos el cuerpo, solo, hacemos un sobresfuerzo, conseguimos el, el, el, el efecto contrario, se produce un bajón de defensas. Lo que hacer no deporte comemos... moderado no es ponerse como objetivo hacer una maratón, eso no.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 Por lo menos. Porque hacemos todo eso. Y nos reíba mucho. Sí, sí. Eh, y, y sin embargo, bueno, se ha está en una chuna caca que, que, que ha fallado, ¿no? Ay, el en otro eso. día me acordé de ti porque he empezado a hacer yoga y he dicho, madre mía, ahora en Bruno. Ay...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 ¿Cómo se suba con el yoga? La gente no lo sabe, lo que se no suda, lo, lo que cansa, es un esfuerzo terrible. Eh, las fotos quedan muy bonitas, ¿sabes? pero es que las fotos eh, tienen un antes, y antes eh, de esa imagen y de esa satanía hay mucho esfuerzo y mucha lucha, y la gente sí, no lo es. sabe. Bueno, y luego es un ejercicio muy importante, ¿no? Pero el pirate ese, todo eso, es una forma de rebajar la intensidad del yoga,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 El callejón del escribano. La actualidad en del séptimo martes del cine, como siempre, con José Manuel Escribano. Muy buenos, ¿qué tal José Manuel? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Qué y tal? vamos a hablar una película, hemos hablado ya algo de ese corto de Madre sí, de Sorgoyin. Sí, sí. eh, hubo muchísimos elogios, ahora por fin ha llegado a la gran batalla, ¿no? Sí, sobre todo lo que ha llegado ahora es el largo, el largo. Claro, extraje, claro. En que, su versión extendida, de... para que nos entendamos, ¿no? Exactamente, eso es. En versión... Bueno, ahora explicaremos, porque es una cosa un poco curiosa, lo que ha hecho Sorogol. Bueno, escuchamos un poquito y hablamos. Muy bien. ¿Cuánto tiempo hace? ¿Que vivo aquí? Uh -huh. Diez años. Iván, amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estáis hoy? ¿Qué a hecho? ¿Cómo? Quiero decir. ¿Y por qué llega una española a vivir aquí durante 10 años? ¿Y tu padre? Ha dicho que una amor ¿Y en qué playa estáis? En esencia, creo. ¿Por qué no viene papá. Sí, mi amor, sí, sí, mi amor, sí. Es una película que Dios que hablará muchísimo en su tiempo y que ahora lo, creo. lo tenemos y la tenemos en versión extendida. Madre de Sorogoyen. Pues sí, un, un tráiler verdaderamente inquietante el que acabamos de, de escuchar. Madre, como muy bien dice, la ha dirigido Rodrigo Sorogoyen, la han producido Ivonne Cormezana, Jerón Vidal, John Lavadí y el propio Sorogoyen, que también ha escrito el guión junto con Isabel Peña, que es su colaboradora... Habitual. Y los protagonistas son Marta Nieto, Álex Brendemul y Gilles Porlie Hay que destacar también la espléndida fotografía de Alex de Pablo. Es el fotógrafo habitual de Sorogoyen, pero en esta película la fotografía es realmente fundamental. Y también la música de Olivier Arson. Bueno, Sorogoyen, pues yo creo que es uno de nuestros directores más interesantes. ¿no? Recordemos que debutó en el 2008 con ocho citas a la Limón con Peris Romano hicieron entre los dos la película luego trabajó en distintas series de televisión y volvió a la pantalla grande con Stockholm, la película de 2013, y luego encadenó sin parar, que Dios nos perdone, Madre, el corto y el reino el año pasado, y ahora pues este largo. ¿no? Bueno, pues Madre no es una ampliación del cortometraje, como se ha hecho, <coughs> perdón, como se ha hecho a veces con, con los cortos y las películas, es un retrato de la vida de su protagonista ...pero 10 años después... ...yo creo que de entrada eso es muy buena idea... ...y también incluirlo en el comienzo de la narración... ...no solo para que lo vean quienes no lo conocían... ...sino porque da vida al personaje... ...y lo explica... ...explica lo que viene a continuación... ...con toda coherencia... ...de esta manera el primer cuarto de hora de la película... ...nos permite saber qué ha pasado... ...y cómo en la vida de la protagonista... ...bueno más allá del virtuosismo de haberse rodado... ...casi en su totalidad... ...en un magnífico plano secuencia... Ese comienzo, el corto, establece con habilidad el doble estímulo que contiene la película, el largo. Por un lado, el viaje interior de Elena, bueno, espléndida, digámoslo ya, Marta Nieto, un discurrir que es mucho más potente, arrasador casi, que el de sus idas y venidas por los escenarios naturales, playas, senderos, habitaciones, por los que deambula. Y por otra parte, sitúa al espectador, ante el ritmo, el estilo, la fotogenia del relato, que para que nos entendamos está en las antípodas del reino, su gran éxito del año pasado. Este relato es el de una relación fragilísima, una fascinación también doble, un juego imposible de dolor, pasión, memoria y, y ningún futuro. Paseando por la playa francesa en donde vive desde hace 10 años, no hace falta explicar qué playa es, Elena se fija en Jean, un chaval veraneante que tiene precisamente 16 años. Jean, que seguramente se ha percatado, también la busca y va al bar en el que trabaja ella e inicia un acercamiento que primero es curioso y enseguida se convierte en atracción. Jean ve a través de Elena, capta su fragilidad, su misterio, la pena que vive dentro de sus ojos que se muestra en cada paso de edad. Elena sucumbe pronto, arrasada por un sentimiento incontrolable que amenaza con poner su vida patas arriba. El primero que lo sufre es su compañero, y luego su jefe, y por último cuantos habitan su universo tambaleante y al final caótico. Sorogoyen y Marta Nieto nos llevan por la película de puntillas, con el ritmo pausado de las olas en la playa y con una calma que presagia la posible, cercana, inminente tempestad. Hay causa, hay, hay más de una causa, y por eso la narración concluye como debe con un ejemplar catarsis emocional, sentimental y hasta física. Y Elena y Jean se enfrentarán a la necesidad de recuperar sus mundos, sus identidades, sus personas, en el más amplio sentido de la palabra. La película se cierra cuando se apaga la última imagen, claro, pero no termina en la retina del espectador. Ahí siguen latiendo esas vidas. La de Jean, un adolescente que quiebra sus lazos familiares para abrazar un imposible. Y la de Elena, una maternidad fugitiva, dolorosa, irrenunciable e imposible la verdad es que durante estas semanas hemos estado hablando mucho de Almodóvar, de Amenábar de quizá los dos en directores españoles hay con más trascendencia su cine sí, en el mundo sí, entero, sí. pero Sorogoyen está junto a ellos, eh, está cada día mejor, más grande yo creo que sí, yo creo que y su sí. nombre está empezando a sonar en el mundo entero ¿eh? sí, porque además eh, eh, Sorogoyen posee lo que muchos directores lo que muchos creadores no tienen y es un estilo propio fíjate que decía antes Que esta película está en las antípodas del reino en cuanto a ritmo, en cuanto eh, a, la, a la narrativa, en cuanto a dramaturgia incluso. Bueno, pues no importa. Se nota que es una película de Sorogoyen y yo creo que eso es importantísimo. Se lo va a reconocer todo el mundo muy pronto, estoy seguro. Y a, aquí se lo está reconociendo mucha gente, está ganando claro. muchos eh, premios, eh, pero eh, Sorogoyen también está gustando mucho al público americano. Y esa es una cosa importante eh, para Don Ferragi, importantísima, eh, recordemos que Madre, el corto, estuvo nominado en los Oscars. Claro, claro. Y no lo ganó, pero bueno, estaba allí, en la terna finalista, y eso hace que Rodrigo Sorogoyen ya no sea un desconocido para el público americano y para la crítica americana, eh, queramos o no, Estados Unidos es quien mueve el mundo del cine, eso no se puede discutir. Hemos hablado de los Oscars, pues bien, vamos a hablar ahora de el... Bueno, la mujer, la actriz más oscarizada y la que ganó el Oscar siendo más joven. Lo ganó por eh, Taxi Driver eh, y lo ganó Exacto. después eh, por eh, la película El silencio de los corderos, una interpretación de Jodie Foster que ya está en la historia. Ella está en la historia, se prodiga muy poco y cuando lo hace nos deja con la hueca abierta. Pues sí, se prodiga tan poquito que en los últimos cinco años Solo ha hecho dos películas, creo, pero vuelve, vuelve para formar parte de este reparto, yo creo que importante, de Prisoner 760, Prisionero 760, una película que cuenta la vida del prisionero mauritano Mohamedou Slai, detenido, pues la verdad es que sin ningún cargo, por el gobierno de Estados Unidos en Guantánamo. Lo detuvieron en 2002 y fue liberado en 2016, 14 años en en aquellas perreras sin ningún cargo en contra. Bueno, el rodaje comienza el 2 de diciembre en Sudáfrica, bajo la dirección del británico Kevin MacDonald, el director del Último Rey de Escocia, otra película política muy importante. Bueno, Foster se pondrá en la piel de la abogada Nancy Hollander y Mohamedou Slai, estará interpretado por Tahar Raim. También estarán Benedict Camberbatch, que hace el fiscal Stuart Coach, y también Saelyne Wilde para completar el reparto. El guión se basa en las memorias del propio Sly, Guantánamo Diary, el diario de Guantánamo, que se convirtieron en bestseller en 2015, justo cuando estaba terminando su prisión en la, en, en la cárcel americana de Guantánamo. Y de Jodie Foster, que sé, pero diga muy poco, a alguien que lo hace mucho, Javier Guterres. Hombre, si esta ha hecho dos películas en cinco años, yo creo que Javier ha hecho cinco películas en dos años, o quizá más. Bueno, pues viene con La Hija, la nueva película de Manuel Martín Cuenca, Eh, que va a protagonizar Gutiérrez junto con Patricia López Arnaiz. El rodaje se va a desarrollar en tres fases entre este mes de noviembre, empieza ya mismo, y abril del 2020, en localizaciones naturales de la provincia de Jaén. Bueno, el guión de La Hija es del propio Martín Cuenca, eh, que colabora con Alejandro Hernández, el guionista, el co-guionista de Mientras Dura la Guerra y también de Caníbal. ¿no? Se basa el guión en un argumento de Félix Vidal y cuenta la historia de Dana, una joven de 15 años, embarazada y que acaba de escaparse de un centro de menores. Javier, que es el tutor, está dispuesto a ayudarla en lo que haga falta, pero siempre que ella respete las reglas que él le marca. La hija es una producción de La Loma Blanca, PC y Moz Producciones y llegaron los cines en 2020, distribuida por Carabel Films, otra película española que seguro que va a tener su importancia y su repercusión como tienen importancia y repercusión en las películas de esta lista del ranking del Super 10 y atención todos atentos, vamos con ese ranking el puesto número 10, José Manuel bueno, pues por fin entra Terminator destino oscuro, le ha costado un par de semanitas a Schwarzenegger meterse en la lista de las 10 mejores películas en el Super 10 Linda Hamilton está con él en la peli y la ha dirigido Tim Miller De todas formas, no le echábamos de menos 3.000, ¿no? ¿eh? <ríe> la verdad es que no, no mucho, ¿no? Bueno, hay que decir que se quedó el 11 la semana pasada, pero ahora ya ha entrado en los 10 de arriba. ¿Nueve? Estafadoras de Wall Street es la película de la semana porque es el estreno también en la lista que, que ha entrado más alto. Lo ha dirigido Lorena Escafaria y la protagonista es Jennifer López, que se reivindica aquí, dice que se postula nada menos que para el Oscar. Como dice mi amigo Javier García, Si le dan el Oscar a Jennifer López Es que el Oscar va de culo <risa> No pensar Bueno, puesto en fin. número 8 En el 8 está Ad Astra La película de James Gray, Con Brad de protagonista Ha subido dos puestecitos en su octava semana Eso sí, yo a Jennifer López Le daba otro Oscar, ¿eh? pero... Y otra cosa a lo mejor. Sí, sí, sí. Puesto número 7. La, la familia Adams. Aquí están estos esperpénticos personajes. La familia Adams es una peli de animación, en este caso, que han dirigido Greg Tiernan. Y con Rad Vernon, tres semanas en la lista, ha subido un puestecito. Seis. Bueno, también sube Maléfica, porque esta semana suben todas. No sé qué ha pasado. Maléfica Maestra del Mal, de Joachim Ronin, con Angelina Jolie, con Elefaniq con Michelle Pfeiffer, cuatro semanas en la lista. ¿En el puesto número 5? La trinchera infinita, esto sí que ha pegado un buen subidón, seguramente porque el público va poquito a poco entrando en esta película. Dos semanas, del 9 al 5, la película de Aitor Arregui, John Garaño, José Mari Goenaga, con Antonio de la Torre y Belén Cuesta, dos interpretaciones de Goya. ¿Cuatro? Mientras dure la guerra, 10 millones de euros lleva ya la película de Amenábar, Con Carla Alejandre, con Santi Prego. Siete semanas en el Super 10 ¿Diez millones de euros? ¡Jolines! Sí. Una Rota buena, mala. muy buena recaudación. Eh, Algunos eh, les costaría aceptarlo, ¿no? pero, pero que les que cueste, sí. que les cueste. Yo creo que sí, que les cuesta. Y pues es lo que les cueste. En el puesto número tres... Otra estupenda película. Día de lluvia en Nueva York. Esta joyita de Woody Allen. Con Timothée Salamé. El fanning de nuevo. Cinco semanas en la lista. También ha subido un puesto. Dos... Pues también ha subido puesto Parásitos, la película de Bong Jong ho con Song Kang-ho, Lee Sun jun aproximadamente son sus nombres, tres semanitas en la lista esta película, no es que sea muy fácil, pero verdaderamente es un tiro. Eh, un tiro desde luego es la película que está en el puesto número uno en lo más alto, Pues el esta ranking, no ha subido, pues... Super 10, eh, <risa> el número claro, uno, no. ¿cuántas semanas lleva ya? Pues seis semanas lleva el Joker y no ha subido porque no se puede subir del uno, Todd Phillips es el director, Joaquín Phoenix está interpretación casi casi casi de Oscar con Robert De Niro, como digo, seis semanas, todas en lo más alto, Joker. En el puesto número uno, El Joker, la película que seguramente nos muestra la cara B que muchos tenemos. Es una película que hay que ver porque hace reflexionar, ¿eh? Naturalmente, no es una peli de superhéroes al uso, no, no. Es la peli de un personaje, yo diría que es la peli de una conciencia. José Manuel Esquivano, la semana que viene seguimos hablando, ¿te parece? Pues aquí estaremos. Muy un bien. abrazo, Bruno. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Señales del fin del mundo. El fin del mundo Con Javier Soviano Javier Muy buenas ¿Qué tal? Javi! ¿Qué tal momias? ¿Cómo eh? estáis? ¿Cómo es estáis? el nuevo saludo de ahora ¿Qué, ¿Qué tal, tal momia? ¿Cómo ¿Qué vas? ¿Qué tal momio? ¿Cómo vas? <risa> bueno Sabéis que estamos en mitad De una lluvia de estrellas Muy bonitas Hay que, hay que, que pedir deseos. Las Leónidas. Las Leónidas sí. Estamos en estas fechas 16 y 17 de noviembre. Fíjate. Las Bersaidas la son gloria. en agosto. Es el máximo, es del 16 al 17, 17 de noviembre, de noviembre. con decir, lo cual es hoy. Esta misma noche. Eso es. Si os dais cuenta en nuestro video wall que tenemos en este maravilloso estudio. Hay está una lleno, es de... verdad. Mira, mira, está bueno, lleno. Bueno, pues. De Leónidas y si de y de Si veis muchas Leónidas, esta noche os, os asomáis un poquito a arroparos bien. ...porque hace un poco de fresco, solo un poco... ...bueno, pero y no, si, no, no, veis, digamos, tendré... si no las han visto ya, que nos te, ...tendréis que... Mo, mo, que... Mo, ajavi, no nos íbamos a ir ahora a, a, no sé, a visitar las noches por ahí... Sí, ...pero bien arropado... ...bueno, pues si, si miráis <risa> para arriba y veis muchas leonidas ...tendréis también que discernir lo que es una leónida de una basura especial, espacial... ...porque sabéis que una de las mayores amenazas que tiene este planeta... Es la basura espacial que hemos mandado en estos últimos 60 años de carrera espacial. O sea que ahora ya no es que vayas andando y te caiga la teja, sino no, que ahora te cae el satélite. Te puede caer cualquier trozo de cualquier satélite o de cualquier nave espacial de estas que nos hemos dedicado a lanzar en los últimos 60 años. Dice la, la Agencia Espacial Europea que aproximadamente hay unos 750.000 eh, trocitos de objetos uh -huh. enviados por el hombre eh, esparcidos por el, por el planeta de alrededor de unos 10 centímetros o menos y el problema es que van a muchísima velocidad a ciento y pico mil kilómetros por hora con lo cual el impacto de cualquier de estos es, eh, trocitos de naves espaciales, de satélites y demás puede ocasionar mm, muchísimos problemas Sobre todo en la comunicación de la Tierra, porque actualmente para cualquier tema de eh, comunicación estamos hiperconectados por medio de los satélites que están en activo todavía. El, el riesgo lo suponen los satélites que ya no están en activo, los satélites muertos. Pues tienen que poner ahí un botón de autodestrucción. Claro, no. Es un problema bastante importante y lo que dicen los expertos es que cuando se reúnen internacionalmente para hablar del espacio, de, de lanzar más cosas y tal, lo que ningún país acomete de verdad es hablar de la basura espacial, que es la que nos amenaza, porque ningún país quiere pagar ...por tener esta basura y reconocer que tiene esta basura ahí. El, el país que más eh, basura tiene es la antigua Unión Soviética, eh, la actual Federación Rusa, eh, Estados Unidos, por supuesto, y China. Son los tres países que más contaminan por ahí fuera. Lo que hay es una por órbita... Por dentro también. Aquí abajo y también arriba, en efecto. Es. Bueno, lo que hay es una órbita... No, pero... Eso... Los rusos son peores. ¿Tú crees? Sí. Hay una órbita cementerio que está eh, al menos a 300 kilómetros sobre la órbita geoestacional. Es decir, sobre mm, la órbita donde están todos los satélites de comunicaciones Que, que nos permiten comunicarnos en la Tierra eh, eh, eh, aproximadamente a 36.000 kilómetros del planeta en esta órbita cementerio es donde mm, diferentes organismos entre ellos la NASA y también eh, eh, organismos eh, particulares empresas privadas concretamente están eh, diseñando diferentes planes para enviar a esta órbita muerta a esta órbita cementerio toda esta basura espacial y retirarla por así decirlo de eh, la órbita geoestacional donde todavía están los... Eh, eh, eh, eh, que lo pasan en eh, agujero negro esto. Sí, eh. bueno, es que es eso eh, prácticamente la órbita cementerio. Retirarla de la circulación donde actualmente están eh, orbitando Todos lo, las estaciones de comunicación y demás. La, mm, fundamental en, 2000, en 2009 hubo un impacto entre dos satélites, uno ruso y otro no recuerdo exactamente de, de qué país que originó unos 2.000 eh, em, trocitos de basura espacial. En algunas en algunos, eh, em, em, ocasiones estos trocitos son tan pequeños, de casi un centímetro, pero que van a tantísima velocidad, como hemos dicho antes, que son tremendamente peligrosos. Una de las posibilidades que, que también están manejando es, cuando todavía no son trocitos tan pequeños, eh, em, intentar atraer esa, esa basura espacial hacia la atmósfera para que allí eh, entre en ignición, se quemen por claro, así decirlo por ¿no? y llevarla a una zona del Pacífico donde no represente tanto problema pero esto a veces no es posible por eso lo que intentan es llevarlo a esta eh, órbita cementerio donde se supone ...que estaría eh, unos 200 años... ...es decir, no se solucionaría el problema... ...pero se aparcaría 200 años... ...intentarla llevar a esta eh, órbita cementerio... ...tan lejana a la Tierra... ...y para que eh, durante los próximos 200 años... ...vaya perdiendo velocidad... Eh, estas, ...estas naves o estos restos de naves... ...y de satélites... ...y vayan cayendo paulatinamente a la atmósfera... ...para, eh, según van perdiendo energía... ...van perdiendo velocidad al entrar en la atmósfera se desintegren. Que pongan en la Luna una esta de reciclaje. Otra opción es, son enviar naves que capturen de una forma u otra, que reciclen eh, estos eh, trocitos de naves que hay y eh, de una forma u otra eh, acaben retroalimentándose con esta propia energía que generarían estos residuos espaciales para capturar de una forma eh, sistemática todo lo que hay por mm. ahí. La solución Todos todo coinciden en no enviar más aparatos claro, claro. Al, al, al, a, al espacio, pero no, bueno, nadie, nadie, ningún país se compromete, ¿no? Sí, esa porque resolución. aquí manda una nave espacial para recoger basura espacial y esa nave espacial va a dejar basura espacial. Claro, porque además los lanzamientos de naves sean, eh, espaciales se han incrementado en los últimos años, ya no solo por medio de agencias espaciales eh, oficiales de países, sino también por la guerra de empresas privadas, recordemos eh, Elon Musk y también uh -huh. ahora Amazon que están en esa carrera por enviar y no solo naves espaciales sino por rodear el planeta Tierra de microsatélites eh, uh -huh. para tener sus propios sistemas de comunicaciones eh, eh, por todo, por todo, el, por todo el, el planeta lo que eh, ocurre es que muy cercano a la Tierra hay tantísimas naves ahora mismo en activa que poco a poco irán perdiendo actividad y pasarán a ser esas naves muertas que vagarán Por, por, el, eh, por el espacio con el riesgo de que si no mm, ponemos coto y eh, en principio las enviamos a esta nave pues perderemos todo. A pedir deseos ahora. ¿eh? Muchas gracias Javier. Chao, volvemos mañana.